Tiempo de clínamen aquí en la Mar en Coche. ¿Qué tal Diego s t u l w a r g Muy buenos días. ¿Cómo l e va? Saludamos también a nuestro amigo Juan Vázquez del colectivo Simbiosis Cultural, hoy presente aquí con nosotros. ¿Cómo está Juan? Buenos días, buenos días, muy bien. Muy bien. La presencia de Juan hoy tiene que ver con que mañana es 30 de marzo, se cumplen 10 años del incendio en el taller textil de la calle Luis Viale, en el barrio de Caballito. En este hecho, en el que murieron 6 personas, 5 de ellos eran chicos, y fue Luis Viale quizás el caso emblemático para poder visibilizar esta lógica de los talleres textiles, una industria basada en la precariedad, en condiciones que muchas veces pueden considerarse a primera mano de esclavitud. Pero con el tiempo también y las conversaciones fuimos entendiendo que se trataba en muchos casos también de una economía popular, de muchos migrantes y que más que la prohibición lo que hace falta es salir del gueto, quitarle las lógicas de tremenda explotación y salir de esa lógica de la clandestinidad. Fue algo que gracias a las conversaciones, por ejemplo, con el colectivo Simbiosis Cultural fuimos entendiendo. Y lamentablemente después de Luis Viale ocurrió algo similar el 27 de abril del año pasado: un incendio en un taller textil en la esquina de Páez y Terrada, que produjo la muerte de Rodrigo y de Rodrigo. l a n Dos d o chiquitos que estaban durmiendo en el sótano, y esto reflotó un poco nuestros conocimientos, nuestras discusiones y también nuestras precariedades como organización para evitar que estas cosas sigan pasando. Juan, comencemos por esos 10 años que nos separan de Luis Viale y entender también el enorme esfuerzo que se hizo para que esta causa no proscriba y que hoy podamos tener un juicio oral. n o Sí, bueno, es que realmente fueron como muchos, muchos. Mucho... Tiempo tratando de recordar, por eso también el lema siempre fue: eso, no nos olvidamos, por eso el librito se llama así y, y demás. Y mantenerlo a flote, de hecho. Y lo que nos decía Luis Fernando cuando, cuando volvió, era o sea, por suerte se pudo llegar a mantener a, a, como un espacio más amplio en el cual él, él se puede sentir apoyado y demás.、Eh, bueno, y ahora estamos encarando la última etapa.、Eh, Esperemos que no sea la última, porque según como se dé el, el juicio, puede entrar la posibilidad de, esta, de que se prosigan con con los, los dueños de, de las marcas n o que estaban t r o j a n d o Entonces.、Eh... Todo estamos, por eso la, la, la necesidad es el 19 de abril estar ahí presentes al inicio del juicio. ¿no? Bien. Eso es lo que va a marcar digamos, el resultado de, todo, de, todo, de todos estos esfuerzos digamos, que, que se fueron dando. Y la otra fecha importante no solo es la del inicio del juicio el 19 de abril, esto es en los tribunales de Talcahuano 550. Vamos abriendo paso para la entrada. De Gaby Carpinetti, abogada que va a estar también charlando con nosotros sobre este tema. Decíamos que además del de 19 de abril, que comienza este juicio oral por Luis Viale, el 30 de marzo, mañana a las 5 de la tarde, la marcha de Donato Álvarez y Gaona hasta Luis Viale 1269, recordando justamente estos 10 años que nos separan de este incendio. Y por otro lado, tenemos, como decíamos, la causa referida a lo que fue el incendio en la calle Páez. Y justamente está aquí con nosotros Gabriela Carpinetti, abogada que lleva adelante la causa. Gaby, bienvenida a la Marín Coche. Gracias por la invitación a los dos Diegos. Y Estamos, Juan, Gracias también. Estábamos repasando un poco Luis Vial y nos parecía bueno también poder repasar lo que está pasando con el incendio de la calle Páez en materia judicial. Sí, lo cierto es que bueno, son dos casos judiciales paradigmáticos que están encuadrados temporalmente en distintos momentos、eh, que h a c e una diferencia sustancial. Lo ocurrido hace 10 años en Luis Vial y lo ocurrido. El año pasado en la calle, pa, desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista y fundamentalmente desde el punto de vista de la visibilización social y política que ha adquirido、eh, el entramado de, de la producción textil en la Argentina y de los talleres. ¿no? Eh, son 10 años en donde han sucedido muchas cosas y se ha complejizado la trama textil y la cuestión de los talleres en, esos, en estos barrios. De la ciudad y del conurbano, ¿no? porque no es una problemática solamente localizada en la, en la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Así que, en definitiva, es interesante realizar un contrapunto tanto analítico, por un lado, desde lo normativo, pero fundamentalmente, repito, desde lo político y social respecto de estos dos casos paradigmáticos. ¿no? Nosotros,、eh, a, a poco de cumplirse un año de lo ocurrido en la calle Páez y Terrá, del 27 de abril del 2019. 15, estamos en una instancia bastante satisfactoria, y lo pongo en esos términos: bastante satisfactoria desde el punto de vista judicial, porque logramos un procesamiento eh, eh, del empresario coreano, que era quien explotaba el taller textil de, de Páez y Terrada, y logramos incluso que en el auto de procesamiento se desinculpara a. Los llamados talleristas, ¿no? que eran familiares de Esteban y Corina y tíos de Rodrigo y de Rolando. Y esto es muy importante, ¿no? porque en el caso de Luis Viale,、eh, los únicos imputados que están yendo al juicio oral son los talleristas.、Eh, y esto, bueno, es muy importante. ¿no? Y lo cierto es que en este sentido, la ley de, de trata sancionada en el 2008, luego reformada. En el 2012 hizo un aporte interesante en este sentido, y, y es importante destacar que la norma cuenta algunas cosas y también oculta otras. n o También es importante hablar de eso: en qué cosas colaboró la nueva normativa desde el 2008 en adelante en relación a estas problemáticas y qué otras cosas, inevitablemente, también sigue ocultando. A pesar de que en estos casos en particular es mejor encuadrar esta problemática en la ley de trata que. Eh, como si fuese un, un crimen ordinario y común, que es como en definitiva llega al juicio oral el caso de Luis Viales. Así que, bueno, sobre eso estamos trabajando en conjunto con las organizaciones populares de, de la economía popular, del trabajo sumergido, hay distintas denominaciones al respecto y creo que hemos logrado construir una dinámica de trabajo muy importante, ¿no? Y también con los abogados de la causa de Luis Viales. h Una b o u síntesis importante, Diego, que empezó a circular después del incendio en Páez y Rodrigo y Rolando y la muerte que, que se produjo allí después de ese caso, que fue esta síntesis de sacar del gueto a la economía popular migrante. ¿Dónde te parece que está ese eje central que saca del lugar de la víctima también para pensar desde otro lugar esta problemática, ya más en un sentido social y no tanto relacionado a lo judicial? no? Sí, bueno, el problema es que cuando no hay lenguaje para hablar de estas cosas, habla solamente la televisión. Y ya hemos visto en el proceso político mismo lo que pasa cuando todo se sintetiza n con signos de la televisión. n o Todo se b a n a r i c e y se simplifica a un nivel que los sujetos reales que están metidos en situaciones no cuentan. Solo lo primero que se borran son los sujetos. Entonces, este, eh, eh, hace un año ya, cuando fue el último incendio del que estaba h a b n d o recién Gaby, hubo una asamblea interesante ahí en Flores, que pudo sostener tres o cuatro encuentros y donde pudo hablarse, me parece que por primera vez,、eh, de manera abierta ante los que podíamos participar, sobre esta tensión que existe entre una economía que coacciona a personas a vivir en situaciones extremas, digamos, no admisibles, por ejemplo, para los que la historia del movimiento obrero argentino, y al mismo tiempo una situación que es、eh, de.、Mmm, De una, de una cierta voluntad de elegir, de, de estar es, es, saliendo de una situación anterior, por ejemplo, en los países de, de origen de la migración, estar llegando a la Argentina en masa y estar dando una lucha por espacios de posibilidades económicas, etcétera,、eh, en condiciones que, repito, para nosotros son inaceptables. Pero esa tensión entre que, por un lado, son inaceptables las condiciones y que, por otro lado, hay una movilización de personas buscando mejores situaciones relativas en las que vivir, genera un problema que, cuando se lo simplifica mucho, se dicen cosas como trabajo esclavo. Como si fueran personas esclavizadas, que son traídas siempre, digamos, en situación no elegida y este, bajo amenaza. El problema es que entre elegir en esas condiciones y la esclavitud hay un matiz muy complejo, muy oscuro, muy gris. Pero la impresión me parece que, es que lo, lo, lo que habría que ponerse a pensar es que en ese matiz gris hay que inventar un lenguaje, una manera de trabajar, una manera de, de poder pensar esa situación. Porque si no, lo que se hace es simplemente denunciar desde afuera, sin pasar por la experiencia de los compañeros que están metidos en esa zona gris. Lo que ocurre es un lenguaje mediático que aniquila la posibilidad de contar con el proceso real que sus compañeros hacen en sus luchas. d i g Ahora, esta complejidad que plantea Diego cuando se trata de pasar al sistema jurídico es complicado porque a veces es mejor construir, tal vez,、eh, relaciones más directas de decir, bueno, acá está el empleador, esta es la víctima, esto fue lo que pasó. ¿no? Yo... Bueno, traje particularmente este auto de procesamiento del, del juzgado criminal y corrección federal número 6 a cargo de Canicoba Corral, donde yo creo que hemos logrado hacer un trabajo conjunto, este, porque no es solamente la experticia legal, eso digamos que es, es algo ad hoc, ¿no? en donde de alguna manera hemos logrado manifestar esto. ¿no? El fallo tiene algunos, algunos párrafos interesantes, entre otras cosas,、eh, narra de una manera bastante prolija. el Proyecto migratorio de esta familia, no d i a m o s da cuenta de la biografía de vida que los trae hasta la ciudad de Buenos Aires, al barrio de Flores, las razones, los por qué y ciertas condiciones de vulnerabilidad estructural que son innegables en ¿no? las familias trabajadoras que eligen un proyecto migrante. i n c l u s i v e dice que, a pesar de que existió el consentimiento de ellos para acordar una contratación laboral con este empresario de origen coreano, eso no s o l o los desinculpa. Desde el punto de vista del delito federal que se investiga, que es la trata, sino que también agrava、eh, los niveles de explotación, porque es un consentimiento basado en condiciones previas de vulnerabilidad. O sea que no es, digo, ahí se desmitifica la cuestión del esclavo.、Uh -huh. Porque el esclavo, la condición de esclavitud presupone que no hay elección, no hay deseo, no hay proyecto. No, acá había un proyecto, había un proyecto migratorio, d e v e n ir a radicarse a la Argentina, obviamente. Digamos, no estaban todas las condiciones económicas, sociales y simbólicas para elegir en el pleno de la libertad, como no existe en ningún contrato laboral en realidad, porque también hay que digamos, decir esto,、eh, y no solo en el capitalismo actual, sino desde el origen de la conformación del capitalismo, cuando uno contrata un, un contrato laboral, las condiciones siempre han sido y siguen siendo desiguales entre una parte y la otra. Pero esta cuestión de que haya existido deseo, proyecto migratorio, sueño, digamos. Eh, no inhibe la este, responsabilidad penal del empresario empresari en su condición de explotador.、Uh -huh. No, y otra cuestión、eh, interesante, hasta diríamos, no sé, hasta uno a veces le, encuentra, le cuesta encontrar、eh, autos de procesamiento, fallos judiciales que revistan cierta condición hasta poética. No Habla de que, de, de que estos trabajadores. Suelen perder mucho más en la vida que lo que pierde cualquier otro trabajador o ser humano, ¿no? Al punto de llegar a perder a sus hijos. ¿no? Hay un párrafo que, que específicamente se refiere, se refiere a eso. Así que lo cierto es que este, este fallo, si solo hubiese sido atravesado de la experticia legal, seguramente no hubiésemos logrado un pronunciamiento de estas características. Pero lo cierto es que las testimoniales, que fueron los elementos probatorios más importantes que desarrollamos de las víctimas, Que también son querellantes, ¿no? porque Esteban m u r testimonió como víctima, pero también es el querellante. Corina, hemos hecho un trabajo muy exhaustivo con lo que era bueno, el viejo programa de, de atención a las víctimas de trata a cargo de Zayda g a t ...y Hemos tenido inclusive muchos debates, ¿no? porque acá hay algo importante que es, que es no abordar la problemática de la explotación laboral como un flagelo, ¿no? uh -huh. casi como una catástrofe、eh, natural del capitalismo actual, porque si uno la aborda como flagelo. Y ubica que el Estado es una especie de rescatista de la víctima. Sucede que la víctima tiene mucho menos protagonismo del que debería tener en un proceso penal. Y de lo que se trata acá es de desvictimizar a estos compañeros y recuperar su condición trabajadora. Y de hecho, es también parte del proceso fundamental que, que hicimos, porque al mes que sucedió esto,、eh, y sobre esto seguramente puede haber muchos análisis psicológicos, psicoanalíticos. Y además, Esteban, entre otras de las cosas que más quería, era volver a trabajar.、Uh -huh. Y volvió a trabajar, se, sentó, se insertó en la Cooperativa de Trabajo Textil de la Confederación Nacional de Cooperativas del Trabajo. Bueno, confeccionaban eh, los, eh, toda la, la artillería de Paca Paca, muñecos, vestimenta y qué sé yo. c o r i n a también al poco tiempo volvió a trabajar. Y Amparo, y Roberto y, y Victoriano, que eran bueno, los tíos. De los chicos,、eh, así que digamos, se, se ha logrado construir un, digamos, una, una, no solo una reconstrucción de los hechos, sino también una, una reconstrucción de un proyecto de vida. ¿no? O sea, seguramente el duelo y el dolor este, han seguido y seguirán su curso, pero lo cierto es que bueno, hemos dejado un antecedente, por lo menos en primera instancia. Ahora hay, tenemos que ir a cámara porque, obviamente, el empresario apeló. Y tiene abogados、eh, de, de las marcas, porque tiene un, defiende un estudio que es el Yes i Varones. Que bueno, si ustedes entran a la página web de este estudio, es un, abogado, es un estudio de abogados muy, muy reconocidos en la defensa empresaria. O sea que el tallerista coreano le puso la defensa a la propia, las propias marcas. No es tallerista, es empresario. Ahí ¿no? uh -huh. es bueno hacer la distinción porque también lo interesante de, de, este, de todo este entramado es distinguir. Como, digamos, como hay un nivel de fragmentación de la producción y de la comercialización en este rubro que es el textil, hay distintos tipos de unidades de producción. ¿no? Por eso la ley de trata no es aplicable a todos los talleres textiles ni a todas las condiciones de producción y comercialización. En este caso era muy puntual porque existía un empresario que era el que alquilaba el lugar, que les retenía el dinero, había toda una serie de condiciones que cumplían casi a rajatablas. El paradigma del tipo penal、eh, 145 bis y 145 ter y la ley de trata del 2008 reformada en el 2012. Este era un empresario con marcas, con varios talleres, con una fábrica de producción. Era un empresario capitalista, más mediano o más grande. Ahora, Seguro esas, no era pequeño. Ahora, de esas condiciones que ocurrían en PAES, ¿cómo logran desligarse la, las grandes marcas? Bueno, nosotros a lo que aspiramos con esto es a que. A que yo esperaba, obviamente, que también acá. Obviamente, es parte de, lo defienden y es i b a r o La defensa fue muy débil. Realmente, la defensa que realizó el empresario fue una defensa muy flojita. ¿no? Yo, en, en, digamos, en, en su defensa, hubiera hablado a quién le, para quién trabajaba, a, quién, a qué marcas le revendía, porque ahí hay una responsabilidad ¿no? desde el punto de vista laboral. Y penal, desde la ley laboral a la ley penal. Hay un instrumento muy interesante, normativo, que produjo la Procuración contra la Explotación a cargo de Marcelo Colombo, desde que era una unidad fiscal, ahora se convirtió en procuraduría en los últimos años de la gestión de Alejandra Gil Carbó, que es la resolución 46, son 2000, 46 del 2011. Y es muy interesante porque ubica un umbral entre el derecho laboral y el derecho penal. Y entonces habla que a determinados niveles de hiperexplotación laboral. Ya superamos ese umbral del derecho laboral e ingresamos a la esfera del derecho penal. Digamos que hay bienes jurídicos、eh, de jerarquía este, que están siendo vulnerados. La vida, bueno, l a vida en particular, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, ubica una responsabilidad desde, desde lo penal. Y es interesante porque realiza un cálculo que es el coeficiente de explotación. Entonces, pone en comparación las condiciones de trabajo. De lugares donde se presume que hay explotación laboral, fundamentalmente p o n ejemplo e s en el rubro agropecuario, en el rubro textil, con el convenio colectivo del sector. Entonces, si, no, si, se, si por ejemplo se trabaja más de determinadas horas referido al convenio colectivo de trabajo, si las condiciones de higiene y seguridad no cumplen los estándares del convenio colectivo de trabajo y si los salarios están un 60% por debajo de la remuneración del convenio, eso ya configura un coeficiente de explotación que hace que el umbral del fraude laboral. Sea superado y se ubique en la órbita de l o penal. Te quiero e s u a pregunta, Juan.、Eh, lo, lo marco así. En、eh, el Observatorio de Trabajo Sumergido hemos discutido más de una vez esta, esta cuestión de eh, cómo eh, las redes empresarias, esto que estaba contando un poquito Gaby, explotan, digamos, a esto que se suele llamar economía popular. n o Creo que hemos intentado pensar lo del trabajo sumergido para pensar justamente esta relación. De explotación que define esa relación con la economía popular, para separarla o para distinguirla de situaciones en donde la autogestión, o la autoempresarialidad popular se puede dar sus propias reglas y generar modelos alternativos.、Eh, en cambio, la, la mayor cantidad de las veces, por ejemplo, en este rubro, lo que se ya está llamando economía popular es una forma de ultra explotación que justamente hasta se puede calcular, ¿no? eso, mm. es un, digamos, entra más en el mundo de lo penal, digamos. ¿Cómo viene, ¿Cómo viene desde tu punto de vista lo que estás organizando?、Uh -huh. ¿Cómo vas viendo que se está mutando este, este tiempo, este mundo, este, esta economía entre, entre sumergida y popular, digamos, con el macrismo, estos meses de gobierno? ¿Qué, qué vas viendo? Entre está, eso? Bueno, desde, desde principios de diciembre ya, ya se empezó a sentir mucho la, las, bueno, lo que iba a ser este cambio. ¿no? O sea, realmente. En muchas de las fábricas empezaron a despedir gente, a generar mayor presión para generar una mayor、eh, producción de, de, de ropa.、Eh, muchas entraron en conflicto y varios de los que empezaron a, a entrar en ese conflicto. Estoy hablando de fábricas,、eh, entre comillas, leales, que tienen a las personas en, con contratos y todo.、Eh, Y empezaron a entrar en conflicto. De hecho, una de las más grandes, que es、eh, Tesicot, está en pleno conflicto por los, los estándares de producción que les exigen.、Eh, así también, por ejemplo,、eh, empresas que, re que le producían、eh, la ropa a por ejemplo, Kevin g s t o n、eh, dejaron de funcionar porque Kevin g s t o n iba solamente a hacer、eh, importación. ¿no? O sea, ya no iba a producir acá, o sea, no iba a producir,、no、iba a producir con esas fábricas. Que a su vez、eh, solamente se encargaban del corte y, y del modelaje, y, y después、eh, pasaban a los talleres、eh, de esta forma, de hecho. Entonces, cuando, cuando cerraron esos, esos,、eh, esas fábricas, solamente se visibilizaba este conflicto entre la, las personas que trabajaban a Ashley、eh, la patronal. Sin embargo, en ningún momento se visibilizó el,、eh, quienes realmente cosían ¿no? la, las prendas. Bueno, digamos, es, es que viene, viene con ese panorama. Es el, de hecho, es, uno de los, es algo de lo que más se amplió las, el nivel de las importaciones y, y, está, y está generando otras cosas, ¿no? Que son esto de mayor cantidad de producción propia, tratar de venderlo en, en, en las calles y demás. Por eso también entra en conflicto todo lo que viene con el tema de los manteros en los distintos lugares, ¿no? Liniers, Avellaneda, Once,、eh, viene n por ese lado, digamos. Hubo también un sector grande que pudo organizarse en cooperativas, intentar esto también con cierto apoyo del Estado, a partir del Ministerio de Desarrollo Social. En Argentina había líneas, iniciativas. ¿Cómo ves todas esas líneas que pueden cortarse, mutar o al menos e s t a r en un impas s en e este primer p e r í o d o del macrismo? Lo que pasa es que, o sea. Puntualmente, después de lo que pasó el, el año pasado hasta hoy,、eh, ningún, ninguno de estos emprendimientos así cooperativos se pudo llegar a cristalizarse firmemente.、Uh -huh. De hecho, uno solo se está, se está armando y en realidad le estamos participando ahí también.、Eh, es un edificio que se está, se está por presentar para.、Eh, Para mostrarlo, entre comillas,、eh, en Ciudadela, donde hay seis cooperativas que están empezando a funcionar. n o Seis cooperativas que venían de trabajar en sus casas y venían de trabajar en, de esta forma. n o Entonces, ahora lo que hicieron ellos fue, ante la imposibilidad de conseguir recursos de parte del Estado, dijeron: Bueno, nosotros las generamos. Y a partir de eso empezaron peso a peso a juntarlo entre, entre lo que podían, entre lo que habían ahorrado y、eh, lo que fueron consiguiendo con peñas, con formas de, de gestionarse el lugar. Hoy por hoy lo estamos por presentar, se, se está por, por, por llegar a, a esa apertura, pero bueno, es como, como en estos momentos también es parte de eso, ¿no? Llega, llega como. Bueno, se puede, se puede armar esto, es una de las alternativas, no es la solución, pero sí, se, se, se, por lo menos esto, ¿no? se puede llegar a mostrar una alternativa. De, de organización. De Luis Viale a hoy analizamos hoy en Clinamen, justamente mañana se cumplen 10 años del incendio en este taller textil en el barrio de Caballito. Mañana a 5 de la tarde habrá una marcha desde Donato Álvarez y Gaona hasta el taller donde funcionaba en Luis Viale 1269. Y otra fecha importante es el 19 de abril porque comienza el juicio oral y público en, el tribunal, en los tribunales de Talcahuano, en Talcahuano 550, y habrá también allí una convocatoria para estar acompañando este arranque del juicio oral. Sí, simplemente se.、Sí. Pensando en esto, ¿no? siempre que se habla de estos casos es muy fácil hacer、eh, exotismo. No hay personas migrantes que viven situaciones muy diferentes de lo que vive mucha gente en Argentina, situaciones extremas de las que nos enteramos en los programas de televisión. Es decir, d e de tomar una distancia muy grande. Lo que habría que considerar es qué lugar tiene el problema de la organización de los sujetos del trabajo en los últimos años en Argentina. Porque esto es lo que estamos hablando es de la desmultiplicación de la cantidad de figuras del trabajo, que son figuras de la explotación, y que、eh, los, este neoliberalismo nuestro, este, a veces adosado por, digamos, por componentes de inclusión social, nos han acostumbrado a pedir subsidio por todo, compensación por todo. Pero subsidio y compensación no alteran la relación de explotación, no alteran、sí. las condiciones de violencia estructural, no alteran la maquinaria productiva que somete todo el tiempo vidas a estas formas, de, de, a esta exigencia. Entonces, volver a preguntarnos qué pasa con las figuras del trabajo y qué. Pasa con las militancias que no van a tocar el problema de la autoorganización de las figuras del trabajo es un tema totalmente fundamental. Cuidado con Diego Sturber, que prende el equipo valvular sobre el final y pasan estas cosas. Gabriela Carpinetti, abogada, muchísimas gracias, gracias. por estar acá. Juan, como siempre, tu casa、gracias. está por acá también. Ciudadclinamen.blogspot.com para programas anteriores que también se comparten en el blog Anarquía Coronada. Pueden buscarlo como lobo suelto también en el Google.